La clave fue jugando un equipo, defensa, defensa en equipo, porque yo tenía Batista y él es muy fuerte y la clave fue la, la ayuda para mí con él en la apertura. Y también uh, tiros en, en el momento grandes. Dwayne Davis tiene una, y tenía dos en, en cada esquina y los momentos grandes vamos acá. Está claro que a Batista lo conocías hace, hace mucho tiempo, pero bueno, qué duro que no jugar contra él. Sí, es, es difícil, pero tengo experiencia con, con gente grande como él, um, pero fue un series muy difícil y sabemos que el equipo no solo es Batista, es, ellos tienen un, un equipo como nosotros y fue un, para, para jugar un equipo para, para ganar. Te fuiste con todos los honores de Aguada, pero ahora volviste para una final más. ¿Cómo lo ves? Bueno, es difícil, es una, un año muy loco, pero es un trabajo también. Y estoy jugando para para, para mí, para mis compañeros y las hinchadas y después los dueños. Ya sabes lo que es jugar una final porque Aguada la jugó, vos estabas en el plantel el año pasado y será la tercera consecutiva para Aguada, pero qué significación tiene que vuelva a ser contra Malvinas acá en el Andre Arena. Sí, es como una una y viva, una vivancha, ¿no? Y jugamos muy bien el año pasado, perdimos en, en el último partido, el 7 y ahora tenemos otro chance y a veces en la vida de básquetbol no, no hay muchos chances para ganar un campeonato y vamos a tener otra y ojalá salimos campeón ¿Cuál es la diferencia entre Nacional y el finalista, Malvin? Bueno, ellos juegan más para Mazurino y Nacional juega más para Batista Pero también ellos tienen ante los pasos que es muy grande y dos uh, refuerzos uh, nuevos y ellos juegan más por afuera y Nacional más por dentro y vamos a ver el, el video y vamos a hacer pronto para, para el, el viernes. ¿Qué opinión tenés delante de la arena de este magnífico estadio? casi nevado ¿no? Casi, muy casi y fue lindo un lindo partido para ganar una en historia en la, en la liga aquí en Uruguay para ganar la primera partida de Nacional y en frente de nuestros Chávez que capaz son el mejor en Sudamérica es, es muy lindo